Seguimos acá en Rompele el cerco. ¿Por qué seguimos acá? Porque mejor era en la Boca dice el título acá, ¿eh? Bueno, hay una ahí están organizando Mejorera y el Gimnasio Popular Los Pibes, un evento cultural a beneficio de las ollas populares del barrio, donde bueno, la entrada va a ser un alimento no perecedero. ¿Es así? Eh, va a haber feria de emprendedores exposición de arte, serigrafía en vivo, uh -huh. pintura en vivo y también show de bandas este va a ser el sábado 29 de junio de 14 a 21 horas en Suárez 4 21 y lo tenemos acá para que nos cuenten mejor, dejate de hablar Sandra lo tenemos uh -huh. a Federico y a Santiago y también a Nandi que Esa. es ahí coordinador del gimnasio de aplausos uh -huh. bueno Primero lo que quiero saber, ¿por qué mejor era? no Cuéntenme el nombre. ¿Cómo, de, dónde, ¿De dónde lo rascaron al nombre? Okay. Bueno, ¿qué tal? Acá Federico. El nombre surge a partir de la combinación de dos palabras. Lo que agarramos fue la, la palabra mejor y la palabra era, que era, bueno, viene de épocas. Eh, creía representar un nombre positivo, algo que representara algo lindo. Bueno, Y lo más groso de todo es que las dos palabras juntan, juntas, perdón, forman una nueva palabra, mejorera, que da esa sensación, ¿no? Como que cada vez se viene algo mejor. Entonces, me parece que quedó algo lindo, que representa el evento. Mira vos, ¿eh? Total. Buenísimo. Bueno, cuéntanos un poquito eh, cómo surgió esto de hacer el evento este a beneficio, ¿no? de los con los alimentos, digo para los las ollas populares. Ok, eh, voy a arrancar yo. Eh, soy sandy nada. Eh, yo hace un poco, hace un tiempito, conocí a Fede, que bueno, que es el organizador de mejor era. Yo soy algo más externo. Eh, y nada, como me había pasado una secuencia de que yo había viajado justo el laburo hace un par de meses. Y nada, me encontré como en esta realidad de, bueno, de estar más tiempo en el barrio, estar más tiempo acá, caminar un poco, ver más gente. O sea, yo me crié acá y mi vieja... Vivido acá desde que nació Acá en la boca eh, Nada, yo le, le caí con la idea a Fede Que bueno, que se el organizador de mejor era Y nada Como que estuvimos ahí hablando mucho tiempo Como crañando Llevando palabra, qué sé yo Palabra, palabra viene hasta que dijo, bueno Amigo, vamos a hacerlo Y nada, se nos ocurrió meter unas banditas vender eh, Meter pintura en vivo Serigrafía en vivo Meter feriantes Darle un lugar a la gente para que, bueno Para que se represente, para que haga sus cositas. Está lindo dar un espacio, y más si es arte, es música, es alegría, que es lo que importa, la verdad. Sí, la verdad que sí. Eh, Desde el primer momento que Santi vino con la propuesta, dije sí de una, porque me pareció hermoso, me pareció que era por una buena causa, y tenía muchas ganas de hacerlo, y esto fue como un, el inicio, porque después también se sumaron los amigos del de gimnasio. Ah, eso te iba a preguntar ¿no? ¿Cómo, que la es, verdad que ¿cómo es... se fusionó eso de hacer el evento juntos? Armamos okay. alto equipito que, que bueno, tal. que hace que hoy estemos acá Bueno, acá, acá le vamos a dar un, un especial agradecimiento a Dami, Segovia, que nada que fue la persona que me recomendó el lugar que nada, o sea, yo soy de estar acá en el barrio pero no conozco mucho este tema de de las comunitarias y, y de todas estas organizaciones que hay que, que bueno que capaz mucha gente no no la claro. tiene no la conoce y está bueno dar un espacio para que también estas cosas se agranden se expandan y lleguen a más gente así que nada yo hablé con dami y le dije che qué onda sabes algún espacio donde podamos hacer un evento tenemos esta idea y me dijo, sí vamos acá de una claro porque te te comento eh, mucha <coughs> gente que viene no a, a nuestros a, a conocer o a nuestros espacios pasa por acá y dice, ¿qué habrá ahí adentro, no? Porque solo hay un cartel, de un movimiento popular, y adentro, viste, ¿qué hará ahí adentro, no? Una pared de medios gardongas y cuando entran se llevan sorpresa de que hay gente haciendo cosas, y un montón. Sí, total, es un equipo eh, Cuando entraste, ¿cómo fue tu...? ¿Qué y... dijiste? ¿Están todos locos? No, es que en es que realidad <risas> me pareció muy, muy zarpado que el espacio sea tan grande... Y que nada, que no se estén aprovechando Para hacer estos tipos de movimientos culturales Que nada, que está bueno tener ahí La, la presencia de decir, bueno che, Vamos a usar esto para darle alegría A la gente, que es lo que hace falta Hoy en día en el mundo uh -huh. Porque bueno, lamentablemente como estamos Políticamente, económicamente Y todas las sí, ramas sí. que tiene sí, sí. El mundo en general de tristeza Como que en falta esto Falta música, falta alegría Así que nada, dije, bueno, acá vamos a meter esto Y... Bien. Junto a la imaginación bueno, de Fede... Bueno, el primero de todos. varios, entonces, ¿no? Porque si sí, es total. eso de meterle alegría y, y música... Vamos a intentar hacerlo seguido, entonces... no Ojalá solamente sí. Eh, sí, total. Con que un, sea el comienzo con... de algo nuevo, algo lindo que se el pueda... El comienzo de una mejor era. Claro, una nueva era. <risa> Qué lindo. Ah, no, mejor era. Ajá. Así es. ¿Qué tal? Porque estamos en la era de hielo, parece, ¿viste? <risa> <Total>. <risa> y, eh. Pero bueno... Bueno, buenísimo No sé, andy vos qué querés agregar En esto de articular no Porque esto de articular con la mejorera Y el gimnasio también es algo Para ustedes que vienen Ya queriendo organizar ahí Ya vienen haciendo también Algunas actividades con el hip hop no En el gimnasio Bueno, incorporar el hip hop en lo que es El gimnasio de los pibes Así que bueno, esto de que juntarte con mejorera Bueno, nada Nosotros ya Eh, primero eh, viene ahí los pibes y, y valoramos una banda porque eh, ellos fueron los que se, se acercaron encima ya con con, con todas esta idea y, y con, bueno, con, ahí con la Abru, el, el Terry, eh, eh conseguimos de una por un tema de que eh, nada, en eh, los tiempos tan re jodidos y, y sabemos que, que nada, que, que no tenemos que así eh, salvar entre todos. Y, y justo eh, es como que yo no sé si este cuando uno está pensando muchas cosas, algo eh, suceden y por suerte, no sé, es como que vino de la nada, ¿eh? así como, no de la nada pero digo uh, bueno, Apareció justo che, que, que cuando pad, nos estábamos necesitando Exacto, porque <risas> porque nada, necesitamos parece que, que entre todos me parece que, que es el, el camino, ¿no? Eh que se pueden eh, cambiar las cosas eh, incluso el, el de estar mejor es muy fuerte eso de lo que dicen acá los chicos de, de, que, de que estemos bien porque eh, el estado de ánimo el, el al que a veces uno se levanta más o menos pero todo por bueno esto es por cómo estamos pero, pero nada y, y es realoo eso es muy muy zarpado digamos esto. Y, uh -huh. y, y, y lo muy bueno que hay que, que va a haber música no eh, va a ver si bueno. sí, van a haber bandas en vivo eh, uh -huh. en este caso son todas las anteriores parásito paraíso y dice y cristal las tres bandas muy recomendadas porqueque eh, uh, las en spotify <risa> <risa> qué bueno qué bueno porque en esto que decía andy un poquito También es esto, estamos pasando una situación muy muy jodida y lo que tenemos que evitar es que nos también nos arranquen la alegría, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. creo que estos son algunas cosas de las que tenemos que empezar a hacer, articular con demás espacios y usar los espacios tanto bueno, los nuestros como los que los que vengan uh -huh. para hacer este tipo de cosas, para que tengamos un poquito de alegría, sí. y no nos arranquen. Total, a Café organiza eventos hace un año y medio. Ah, bueno, ya tenés experiencia. Final, <tose> sí, que sí. No es la primera vez. No es la primera vez. ¿Tiene, pero sí, es algo, es algo nuevo porque la primera es acá. O sea, sí yeah, es la primera yeah. vez. Pero bueno, nada, como siempre, un lindo desafío. que La verdad que siempre se puede llevar a cabo gracias a también la ayuda de todos. Porque no es que estoy yo solo, así que... Nada, Bien. siempre agradecido. Fuera, fuera de joda, aparte de nosotros que estamos acá presentes. Que también está Abru, pero no está acá. Uh -huh. Pero más allá de nosotros, atrás hay 30... No sé cuántas personas, 20, 30 personas, más de 30 que van seguro. a feriar, que van a estar en las bandas, ponerle por banda son cuatro personas. Uh -huh. Es como tenés que tener un control y una organización de todas estas cosas. que bueno que por suerte coincidimos todos y todos vamos por el mismo por el mismo camino que es bueno dar una alegría a la gente y habilitar uh -huh. este espacio que bueno, que no no hay, no hay que olvidar, pero es una entrada por un alimento no pe cero. Bien. Eh, bueno, cuenten entonces ahora cuándo es la fecha, el horario y la dirección, ¿no? Sores 421, para que los vecinos o los chicos que también quieran acercarse a visitar esta exposición de, de arte, pueda acercarse Bien, la fecha es este sábado 29 de 14 a 21 horas van a poder encontrarnos acá en Avenida Sores 421 puntualmente en el gimnasio van a hacer los shows en el ring de boxeo así que va a ser algo visualmente impactante, eh, eso nada va a ser algo lindo. Además, contamos con pintura en vivo, uh -huh. que en esa parte se está encargando mi hermano Nico, que también está dando una remano con eso, que bueno, ahí no pudo venir. Y va a haber serigrafía en vivo, o sea que si quieren venir con alguna remera, alguna prenda, y quieren que se las estampen en el momento, pueden hacerlo también. Y bueno, además va a haber muestra de arte a cargo de CanDBX y feriantes, demás feriantes. Eh, va a haber plantas, para ver, bueno, stickers, post postales, ropa. Plantas va, dijiste? Para ver plantas. Y sí, plantitas. Oh. Va a haber comida veggie. Eh, hay una variedad un muy sí. muy sí, linda, sí. la verdad que sí. Así, Así que bueno, todo eso van a poder encontrar este sábado 29 a partir de las 14. Bien. Bueno, va a salir todo lindo chicos va a salir todo mejor ir en la boca ¿eh? uh -huh. eh, sí, sí. voy a pasar un chivito eh, el sin sí. eh, sigue vendiendo rifas vecinos eh. vecinas uh -huh. para sostener la escuelita de boxeo están nada más ni nada menos que mil pesitos no te compra nada con mil pesitos. ahora ¿eh? eh, la pueden conseguir eh, sus números escribiéndonos a nuestros a nuestras redes p los pibes Ay, está bien Abru ¿Eh? escriben ahí y ahí compran las, las rifitas para para sortear y sí tenemos que ayudarnos unos con el otro uh -huh. ¿Eh? yo le quería preguntar es, es a Nandu cuando van sí. a sortear la rifa oh, oh. Oh, sí. qué buena, qué buena ah, y faltan ah, vender 100 no. mil números <risa> ah, <bueno. risa> eh, ya eh, creo que vamos por el 4 no por el así eh, lo vamos a hacer el mismo día del evento muy bien, bien, bien. Tal, eh? uh, buenísimo bien. bueno bueno federico santiago eh, nay va seguro sí. va a ser todo bien hermoso sí, bueno. sí, sí, y verdad. espero que sea el comienzo de otras de otras eh, cosas para hacer ¿eh? sea, muchísimas cambió. gracias por estar sí. acá en el programa Rompe el cerco Ojalá que sí, no. bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y despacio. el sábado los esperamos, vecinos. El ¿Eh? sábado sí. 29. Muchas gracias.